¿Cómo te va? Buenos días Vamos a escucharte con el resumen deportivo del fin de semana Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia que estamos Compartiendo, como decías, todo lo sucedido en materia deportiva en las últimas horas se ha jugado gran parte de la undécima fecha del torneo clausura 2011, un campeonato, digamos, paupérrimo desde el punto de vista futbolístico, con varios equipos que pugnan por llegar al liderazgo, con equipos que ganan una fecha y en la siguiente se caen, bueno, así está planteado el tema, y de aquí hasta el final del certamen parece ser que va a ser una constante. El sábado comenzó la fecha, Banfield le ganó a Newells 1 a 0 como visitante, luego Independiente y Old igualaron 2 a 2, 2 a 0 fue el triunfo de Colón sobre Estudiantes de La Plata, uno de los batacazos de la jornada, también en calidad de visitante. Quilmes dio otra de las notas al derrotar a Pélez Arciel 3 a 2, mientras tanto que Rodoy Cruz en el propio Monumental derrotó a River 2 a 1 completando la seguidilla de partidos con triunfos para visitantes. El domingo Arsenal y Gimnasia igualaron 1 a 1, Tigre le ganó a San Lorenzo 1 a 0, esto motivó la renuncia al cargo de técnico por parte de Ramón Ángel Díaz. Por su parte, Boca recuperó parte del terreno perdido al derrotar a Huracán 3 a 0, en un compromiso donde se vio claramente que Huracán no está a la altura de la primera división del fútbol argentino, ante un Boca que de alguna manera mejoró su rendimiento merced a las falencias que observó el equipo de Parque Patricios. Argentinos lo dio vuelta, le ganó a Racing 2 a 1, mientras que hoy desde las 20.10 van a estar completando Lanús y Olimpo. Hasta aquí las posiciones, vélez 21, 20 para Godoy Cruz, 19 para River, 18 para Argentinos y Manfield, con 17 Olimpo, Estudiantes y Colón, los principales animadores de este torneo. Si hablamos del Argentino B, Racing perdió 3 a 1 ante Esportivo Las Parejas, comenzó bastante bien, después se fue complicando el conjunto que conduce Gustavo Noto, de esta manera pasó al tercer lugar de la tabla de posiciones en la segunda fase del certamen, los goles a la a los nueve de la primera parte Pablo Jiménez para el equipo de Santa Fe, a los 24 empataba Gonzalo Barón y Plada Racing, en el segundo tiempo a los 27 Mauricio Verón y a los 42 Fabio Maldonado de Penal, Pusieron cifras definitivas al marcador. Mientras tanto, en el cruce de equipos sanjuaninos, Esportivo del Bono le ganó a Alianza 1 a 0. De esta manera, Esportivo Las Parejas y Esportivo del Bono encabezan con en cuatro unidades. Racing suma tres, Alianza de San Juan sin puntos. En la próxima jornada, Racing recibirá a Esportivo del Bono y Alianzas hará lo propio con Esportivo Las Parejas. En el torneo del interior... El Fortín no hizo pie, perdió 2 a 1 como local ante Kimberley de Mar del Plata. De esta manera deberá jugar como visitante el próximo compromiso, obligado a ganar si es que quiere pasar a la siguiente fase. Los goles en el segundo tiempo a los 7, Santiago Ciuntini, eh, convirtió para el equipo marplatense. Juan Cruz Palacios empataba a los 17 para el Fortín. Y a los 38 en contra de su Zubaya, Luciano Mitre fue quien convirtió el gol para la victoria del equipo de la Ciudad Félix. Si hablamos de básquetbol, Estudiantes logró mantener la categoría dentro de la Liga B Nacional. en un partido realmente muy emotivo, muy mal jugado y con una dosis dramática sobre el cierre. Cuando parecía que el equipo visitante se llevaba la victoria, a pocos segundos del final, el árbitro Monier cobró una falta de Sauer sobre Catanzaro, fuera de la zona pintada. Esto posibilitó tres remates al jugador Bataraz, que convirtió los tres y de esta manera le triunfo 64 a 63 a Estudiantes, que se queda en la categoría. Un resultado eh, muy cerrado, teniendo en cuenta además que el viernes había ganado por 20 puntos el conjunto estudiantil. Bueno, aquí las cosas se complicaron mucho más, pero finalmente Estudiantes va a mantener la categoría, mientras que Los Indios de Moreno estaría recibiendo una invitación para jugar la próxima instancia ...que va a comenzar luego del promedio de este año. En la NBA, San Antonio cayó en el tercer partido de la serie de play ante Memphis. Esto fue el sábado por 91-88. Ginobili fue el goleador de su equipo con 23 unidades. Y esta noche vuelven a jugar los Grizzlies. Están arriba 2-1 a 1 en la serie y vuelven a ser locales. En tenis, no hay con qué darle a Rafael Nadal en polvo de ladrillo. Derrotó a David Ferrer nuevamente por 6-2 y 6-4 en una final... De esta manera se quedó con el torneo de Barcelona, suma 213 triunfos, apenas 16 derrotas sobre esta superficie. Y en automovilismo, lo que ha quedado el fin de semana con los ologarrienses como protagonistas, el trecepista Mouras, Pesucci clasificó en el puesto sexto, mientras que Bibiloni en el puesto 19. Eh, esto fue durante el día sábado, teniendo en cuenta lo sucedido en el arranque de la clasificación. Mientras que en la competencia disputada ayer, en la final, Pesucci, que venía muy bien, estuvo relegado por algún momento de la competencia, llegó séptimo, mientras que Bibiloni llegó en el puesto undécimo. Mientras tanto, en el de Semoura, la borda que no pudo redondear un buen fin de semana, más allá de mostrar cierto potencial con su vehículo, cuando era noveno, luego de haber alargado en el puesto vigésimo octavo, sufrió un problema en el acelerador y debió desertar de la competencia que fue ganada por Gastón Cruzita, seguido por Juan Garbelino y tercero Iván Heredia. La próxima competencia será en Olavarría, allí tratará de ser protagonista tanto La Borda como los restantes, Pesucci y Bibiloni. ¿Tenés a mano la tabla de posiciones del torneo de fútbol de primera división? Lo repetimos, cómo no. Te preguntan cuántos puntos tiene Boca. Boca tiene 14 puntos. Ajá pero bien. igualmente está en un lote, mire, si cuento desde arriba hacia abajo, 2, 4, 6, está en el puesto décimo tercero, bien, ¿no? bien, bien, pero... pero hay 7 puntos de diferencia con el primero, o sea que está todo muy compactado. Sí, Vélez sí, tiene sí. 21, gode cruz 20, 19 para River, 18 para Argentinos y Banfield, 17 para Olimpo, Estudiantes y Colón. 16 para Racing, con 15. Danús, San Lorenzo y Tigre, Independiente. Y Boca suman 14. ¿eh? Uh -huh. Hasta ahí van todos los candidatos matemáticamente hablando, ¿no? Sí, sí. Puede pasar cualquier cosa. Lamentablemente el fútbol está en una crisis bastante importante. Tal cual. Te mando un abrazo grande, gracias. Nos encontramos mañana, un abrazo. Andrés Pellegrini, Información Deportiva en Línea por la 90 a las 8 de la mañana, 36 minutos historias en línea, música y noticias en todo el centro de la provincia. Conduce Jorge Escodón. 8 de la mañana, 36 minutos, 5 grados, la temperatura en la ciudad de Olavarría, 92% la humedad, 1.001,3 hectopascales, la presión, el viento está calmo en el centro de la provincia de Buenos Aires. Para este lunes, máxima de 21 se espera en la ciudad de Olavarría. Pensamos en el mejor resultado para coronar su esfuerzo. Rindes y Cultivos, DAS, Sociedad Anónima. Calidad de excelencia en agroquímicos y semillas.